Buenos mediodías amigos, bienvenidos a Solo Negocios, las 13 en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados la temperatura en este momento, tenemos un día nublado en gran parte de la capital, hace un ratito nomás, hace un par de horitas, llovía, lluvia sorpresiva, duró, duró unos una media horita más o menos, así que tuvimos, tuvimos lluvia también eh, en este, en este lunes post Semana Santa Hay que volver después de algunos días de descanso Que para, uno, para muchos fueron cuatro para otros tres Otros descansan menos, pero bueno Siempre es una fecha especial Y está bueno y cuesta arrancar De vuelta la semana Porque aparte se te va un poco la perspectiva de la Semana Santa Que, que es lo que más ilusión nos hace Todo el bla previa, che, oh, bueno viene Semana Santa Que hagas nada, nada, y ahora ya está qué sé yo, ¿Cuándo viene el próximo feriado largo? Encima hay menos feriados largos Bueno, ¿cuándo dice Belu primero de mayo? ¿Primero de mayo es feriado? Bueno, está muy bien, es el próximo feriado. Lunes, sí, casi todos, bueno, cae el lunes, pero después si, si no hay otros que se mueven y demás, la que nos da esta información de último momento es Belén, nuestro operador, a quien saludamos en este mediodía. Decíamos 16 grados, la temperatura más o menos va a andar entre esta semana, ya parece que no llueve, va a estar bastante nublado, pero sin lluvia, entre los 22, 23 grados de acá hasta el viernes, Y también una mínima entre 15 y 16 grados para hacerte un promedio de lo que dice el servicio meteorológico. Bueno, ¿hablábamos de Semana Santa? Vamos a hablar de los números que dejó la Semana Santa. Según la, la CAME, la Cámara de la, de la Mediana Empresa, dejó 5.071 millones de pesos en ganancias en todos los puestos eh, turísticos del país. 5.000 palitos vamos a, a redondear. 5.000 palos peso, lo que, eh, lo que se desprende de un informe de la CAME que señaló que 2,2 millones de personas aprovecharon este fin de semana largo y se fueron a viajar por, por Argentina. Eh, esto a pesar de, del éxodo, porque vos sabés que hubo bastante, bastantes noticias la semana pasada de cómo se iba la gente a, a algunos países vecinos, sobre todo a Chile, eh, las famosas, los famosos viajes de compras. Se calcula que, que los vuelos a Santiago aumentaron en un 142% en estos, días, eh, en estos días de... De, de Semana Santa Se calculaba que unas 40.000 personas podían cruzar Parece que después fueron menos porque el, el clima En el paso de la cordillera no era del mejor Entonces eso por ahí eh, eh, eh, Hizo que, alguna, que algún viajero Desista, sobre todo los viajeros que están cercanos Los que van de Mendoza, ya el que se embarcó en una, en una cosa así de auto De más lejos, obviamente que encaró el paso Y aguantamos hasta que se pueda pasar Pero se supone que algunos, algunos viajeros De ahí de la zona mendocina eh, Desistieron porque no estaban Del todo buenas las, las condiciones las condiciones climáticas. Igual, mucha gente, eh, mucha gente de viaje, los que eligieron el país para viajar, se quedaron más o menos un promedio de 3,2 días eh, en, en sus destinos. En, el, en el, año, el año pasado, la permanencia había sido un poquito más y el del 2015, casi los cuatro días. Así que, de los últimos tres años, este es el menor tiempo eh, en, en destino turístico que, que elige la gente, imaginamos, por cuestiones, eh, por cuestiones que tienen que ver eh, Con, eh, con la falta de dinero, ¿no? sin embargo bueno, los gastos por per cápita en, estas, en estos 3,2 días de promedio que se quedó la gente ascendieron a casi 700 pesos por día por persona, esto es casi un 30% más de lo, que, de lo que se registró el año pasado obviamente que tenés el componente inflación y ahí tenés 30% más de gasto en promedio para los viajeros que eligieron la Argentina como destino turístico para estas mini vacaciones que acaban de terminar después, en algunas notas que vamos a hacer en, en este solo negocio, vamos a hablar del tema inflacionario es una cuestión que ocupa, que preocupa ahí está el tema de las tasas, que aumentó el Banco Central, te vamos a contar un poco más en detalle, qué significa y qué impacto tiene, estas cuestiones que por ahí marean un poco, la política monetaria lo que hace el gobierno, lo que hace el Banco Central que es un, un ente en teoría independiente, o por lo menos intenta hacerlo en este, en, durante la gestión macrista, a diferencia de lo que ellos ven como un blanco central mucho más intervenido entre comillas por el poder ejecutivo como era en el caso del de gobierno de, de, Cristina, de Cristina Kirchner. Así que igual hay mucho tire y afloje, te vamos a contar un poco cómo, cómo se da esta situación y sobre todo cómo impacta o cómo va a impactar en el bolsillo de, de todos los consumidores esta suba de, de, de tasas. Después te vamos a dar mucho más detalle de esa cuestión. Bueno, un poquito de agenda. Macri se va a reunir dentro de un rato con la presidenta de Suiza. Se llama Doris Lotard. creo que lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Doris Lotard. Eh, después de haber pasado el fin de semana en Tandil, vos sabés que el presidente se fue, polémica, otro fin de semana que el, el, el presidente se va a descansar de vacaciones. Esta mañana retomó su actividad oficial en la Casa de Gobierno. A su rato hubo alguna reunión de, de estas de seguimiento de, de gestión y después va a recibir eh, al, eh, a la presidenta, eh, a, la, a su par suiza, a Doris Lotard que llegó al país acompañada por una importante comitiva de empresarios y se prevé que si haya algún anuncio de, de inversiones, vos sabés que siempre que llega un mandatario de otro país con comitiva de empresarios y demás, se anuncia alguna, alguna, alguna que otra inversión. Además de tratar la agenda bilateral, dice el diario El Cronista, se espera que ambos funcionarios fijen temas para la agenda del G20 del año que viene. La Argentina, vos sabés, es sede de, y, y va a presidir esta cumbre de, de países del G20 se va a hacer en el 2018 acá en la ciudad de Buenos Aires bueno, todo esto es la previa vos sabés que eh, el 27 digo, la previa en cuanto a reuniones bilaterales agenda internacional y demás el 27, el 27 de abril el presidente argentino se va a reunir con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en Washington en el primer encuentro de ambos como presidente, o sea que se conocen de hace mucho, han hecho negocios juntos y demás hubo llamada telefónica en el medio, ¿cómo estás Mauricio? ¿cómo estás Donald? pero esta es la primera, la primera reunión oficial, la primera, eh, la primera visita de Macri a los Estados Unidos como, con Trump como presidente, bueno Hablando de Trump presidente, hubo tensión, tal vez esto tiene que ver más con la política internacional, pero bueno, hay, es un tema importante, tiene que ver con la tensión que hay entre, entre Corea del Norte eh, y, y Estados Unidos. Eh, hoy el, el vicepresidente eh, Mike Pence dijo eh, que estas últimas semanas el mundo fue testigo de la potencia y la determinación de nuestro presidente durante las operaciones llevadas a cabo, llevadas a cabo en Siria y en Afganistán. Vos sabés todos estos, bombarderos, eh, todos estos bombardeos que hubo en estos, en estos países en los cuales hay frentes de conflicto eh, bastante importantes. Algunos conflictos más viejos que tienen que ver con guerras como la de Afganistán en la, que participó, en la que participó Estados Unidos. Y conflictos más nuevos entre comillas como todo el tema de ISIS y lo que está pasando en la guerra, en, en los conflictos bélicos que están, que están sucediéndose en Siria y el bombardeo que que ordenó el presidente de Estados Unidos allí la semana pasada. Ahora Corea del Norte con algunos ensayos nucleares y que amenaza que te tiene un misil, que no te tiene un misil de largo alcance, de corto alcance, todo el poderío, el poderío misilístico que tiene o tendría Corea. Bueno, ahí hay un foco de tensión muy importante. Trump, lejos de la, de la, eh, de, de la política, de las palabras medidas, directamente dice eh, déjense de hinchar, si siguen molestando vamos a, vamos a bombardearlos. Es una situación tensa y en el medio Corea del Norte hace algunos ensayos misilísticos y eso complica toda la cuestión. Bueno, ¿qué más pasó esta mañana? La Nación, la Ciudad y la Provincia presentaron el famoso Anillo Digital de Seguridad. ¿Qué es esto? Bueno, si vos anduviste estos días por, por varios puntos, por varias eh, vías de acceso a la, a la capital federal, como por ejemplo la avenida Figueroa el Corta o algunos otros, algunos otros eh, la avenida Córdoba también, Hay como unos arcos arriba de las avenidas que te mostraron algunos numeritos, ¿viste? Bueno, ¿qué es eso? Bueno, es un sistema electrónico que va a controlar a más de un millón de vehículos que se movilizan en, el, en, te, en la autopista de Buenos Aires-La Plata, en Buenos Aires y en la avenida General Paz. Es un eh, eh, Consiste en puestos de monitoreo. Es ese arco que vos ves son puestos de monitoreo, monitoreo que, están, eh, que tienen cámaras lectoras de patentes y así permite identificar cuántos vehículos entran y salen a la capital y sobre todo, y ahí lo más importante, porque detecta la detecta la, la patente, si ese vehículo tiene eh, eh, patente trucha o tiene pedido de captura o es robado y demás, es un sistema automático y electrónico de detección de, alguna, de algún problema que pueda, que pueda haber en los vehículos. Eh, esto involucra a los 45 accesos a la, a la ciudad, a 90 destacamentos, hay 366 cámaras, 200 de monitoreo, uno que ya está operando Vicente López Y otro que van a inaugurar en unos días en el puente La Noria. Y hay 128 lectores de patente. Así que esos arcos que vos veías con un montón de numeritos. Obviamente son los numeritos de las, de las, de las, de las patentes. Y la idea es generar una alerta rápida si se detecta que esa patente, que ese vehículo tiene algún tipo de, de, de, de problema o de pedido de captura y demás. Bueno. Ahora a la tarde hay una reunión, una vuelta de reunión entre las autoridades de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes. Estamos hablando del conflicto que sigue entre, eh, entre los docentes y el gobierno de María Eugenia Vidal. Nueva, nueva reunión hoy por la tarde. A ver si se destraba de una vez por todas esta cuestión. Bueno, este fue el resumen de noticias. Rapidito lo que está pasando en este momento. Vamos a meternos de lleno con temas de inflación, de inversiones y demás en esta, en esta mañana, antes te recordamos que tenemos un, un Twitter de este programa que es arroba solo web y tenemos un sitio en internet www.solonegociosweb.com.ar Ahí mismo, ni bien termina este programa, subimos el audio, eh, ponemos los recortes de las principales entrevistas que tenemos en este mediodía acá en Radio LED y también links a temas de interesantes de esta mañana, Y otras cuestiones en www.solonegociosweb.com.ar Ahí podés escuchar en vivo el programa, descargártelo eh, para compartirlo en tus redes sociales, para escucharlo en el móvil, todo cerradito ahí en la página de Solo Negocios. Vamos a escuchar unos consejos comerciales, un poco de música y volvemos con más. Auspicia este programa. ¿Qué?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 Elegí todo. Movistar. ¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos cuidamos. Y vemos que alrededor nuestro hay otras personas que también podemos cuidar. Usemos y hagamos usar el cinturón de seguridad en el auto y sentemos a los chicos en las sillas correspondientes. Miremos más. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa. Claro, es simple. Introduce myself, I'm a man of wealth and taste I've been around for a long, long year I stole many a man's soul of faith I was around with Jesus Christ At his moment of doubt and pain Estrategias, productos, productos, productos tendencias, tendencias y rum-rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Recuerden, arroba Solo Negocios Web en Twitter y en internet www.solonegociosweb.com.ar Después del programa vamos a dejar el audio del mismo para que lo puedan escuchar online, compartir en redes, etcétera, etcétera. Como decía el separador de esta, de esta sección de solo negocios Vamos a hablar un poco de lo que pasa en las empresas, en los mercados Vos sabés que siempre, cada tanto me gusta hacer un, un relevamiento de lo que pasa en distintos mercados Por ahí no tan, no tan mencionados eh, durante, durante este, este solo negocios Lo hicimos con el agro la semana pasada y con otros mercados Que por ahí no tocamos, eh, no tocamos todos los lunes acá en Radio LED Y hoy le toca al mercado del fitness ¿Viste? Los gimnasios, hay muchos gimnasios, hay pocos gimnasios. ¿Cómo está ese sector? Vamos a aprovechar para hablar con, eh, con la gente de la revista Mercado Fitness, que son los, van a organizar además los días 21 y 22 de abril en el Centro Costa Salguero una exposición del sector donde van a estar todas la, las, las empresas del, de, de, este, de este segmento de la economía. Un segmento que por lo menos en distintas áreas, acá en el barrio de Palermo, donde estamos en este momento en Radio, en radio LED, hay mucho gimnasio mucho crossfit vos salís a caminar ahora para la calle y van a pasar tipo corriendo al lado tuyo ¿sí? y este tipo en cuero que hace corriendo bueno nada es bastante, bastante habitual de los lugares de crossfit que la gente vaya, vas a hacer una especie de calentamiento y lo hacen en la vereda son gimnasios más chiquitos más concentrados así que si andás por Palermo ves a uno que te pasa medio raspando eh, en cuero corriendo bueno está en alguno de los gimnasios de los tantos gimnasios de crossfit que hay en, en la ciudad de Buenos Aires bueno Vamos a hablar con Guillermo Vélez, que es, eh, es, es el, el, el director de la revista Mercado Fitness y, como decíamos, el organizador de la expo de este sector. Guillermo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, muy bien, trabajo. Bueno, bueno me, alegro, me alegro. Bueno, contanos un poco, vos, vos que sos un, un especialista, que estás bien enfocado en lo que es el, el segmento este, ¿cómo, cómo lo trata eh, al sector lo que está pasando en la Argentina? La situación económica, digamos, es un segmento... Eh, ¿Qué le va bien? ¿Qué le va más o menos? ¿Hay alguna señal de alarma? ¿Cómo, cómo ven el sector? Bueno, obviamente eh, sentimos como otros, otros sectores de la economía la, la, la retracción eh, en el consumo eh, pero sin lugar a duda debemos ser de los menos afectados eh, cuando nos comparamos con otros sectores siempre decimos que nuestra industria es bastante resiliente a las crisis eh, probablemente la primera prueba de fuego, al menos a nivel local, haya sido la de 2002. Sí. Eh, y creo que eso tiene que ver fundamentalmente con que las motivaciones de consumo en torno a este tipo de producto, de servicio, hoy son distintas a las que históricamente nosotros conocíamos. O sea, eh, la búsqueda inmediata de, mejor, de mejoras estéticas, era lo que impulsaba antes al, al consumidor y hacía que nuestro negocio fuera súper estacional, con un pico muy marcado en, en septiembre. Claro, cuando se venía hasta, el verano salías a bajar la panza. Claro, y después un segundo pico en marzo-abril hasta el comienzo del frío, que ahuyenta muchísimo a la gente de los gimnasios. Sí. De unos años para aquí, eh, un lado, por un lado por el hecho de que hoy eh, la, el ejercicio físico está mucho más asociado a, a la calidad de vida y, y a la salud. Hoy la gente eh, elige resignar otros consumos antes de resignar el gimnasio. Eh, y de alguna manera eso es sumado también a la modalidad de cobro, ¿no? eh, que sobre todo... La, en la ciudad de Buenos Aires, y, y un poco impulsado por las grandes cadenas, con los planes anuales, el débito automático y demás, eh, ha hecho que eh, el, el consumo sea un poco menos estacional eh, y que eso le dé de alguna manera a los a los dueños de gimnasios mayor previsibilidad, previsibilidad financiera. ¿no? O sea, claro. no tener que estar todos los meses renovando todos los planes. Eh, pero bueno esto del, del débito y los planes largos es más propio de, de capital y de las y de las grandes cadenas lo que sí el consumo definitivamente es mucho menos estacional y tiene que ver con esto bien bueno La acá gente ya no solo espera el, eh, los meses de primavera para ponerse bien para el verano sino que, que bueno que, que, que quiere moverse y hacer ejercicio físico porque quiere estar bien todo el año y Y no solo verse bien, sino realmente estar bien. Claro, está más asociado a un estilo de vida saludable que a una actividad puntual de bajar algunos, bajar algunos kilos en algún momento del año. Acá estoy viendo algunas cifras de, de, de, de la revista de Mercado Fitness. Ustedes dicen que el relevamiento más o menos hay unos 7.900 gimnasios en todo. un sí, poco menos de 8.000 gimnasios. Claro, en todo, en el, todo el país. país y y, y 2,8 millones de personas que, que asisten. Es un número es un número alto y un volumen aproximado de facturación que el año pasado estuvo en unos mil millones de, de dólares. ¿Es un mercado importante? Es un mercado eh, importante. El, el número de, de, de asistentes a, a gimnasios es importante eh, analizarlo de manera relativa. o sea Eso representa alrededor de un 6,4 6,5% de la población total. Entonces cuando nosotros hablamos de penetración del fitness, en Argentina hablamos de ese, porcentual, de ese porcentaje y cuando vos lo comparas con la media eh, regional eh, estamos muy por encima de la media. Claro. O sea, Brasil está en el orden del 4% y América Latina en general en el orden del 2 al 2,5%. O sea que tenemos una buena penetración muy por debajo de eh, digamos, países con, con mercados mucho más desarrollados que el nuestro, como pueden ser Estados Unidos o países nórdicos en Europa, que están por encima del 17-18% de penetración. Claro, hace mucho ¿Sale? hace mucho frío y se meten en algún gimnasio. A, o, o, o, o tiene, no solo eso. Sí, si tienen sí. en cuenta más cuestiones estéticas y demás, ¿no? Eh, a ver, te diría que eh, las dos variables, o dos de las variables que mayor incidencia tienen en la propensión de consumo de este tipo de servicios son el, la renta per cápita claro. y el nivel de alfabetización. Entonces, no por nada, digamos, son países no ricos y Estados Unidos los que tienen mayor penetración. ¿no? Bien, y bien. no por nada una, una zona de capital federal, como vos mencionabas, Palermo, tiene una densidad de gimnasios como la que tiene. ¿no? Claro. O sea, cualquiera que entra dentro de esta industria y decide hacer una inversión, en, en Buenos Aires lo primero que va a buscar es el corredor Figueroa el Corta Libertador desde Puerto Madero a Vicente López, o sea, eso cae maduro y, y tiene que ver con eso, tiene que ver con densidad demográfica y... Eh, bueno, renta per cápita nivel de ingreso de la gente. Bien, estamos hablando con Guillermo Vélez de la revista Mercado Fitness. Guillermo, ¿y cómo es el, el segmento? Porque todos vemos muchas mucha cadenas y de un tiempo a esta parte me imagino que creció mucho la cantidad de, de cadenas que se suman con muchos locales y demás. ¿Cómo se reparte el mercado entre las cadenas y, no, y el gimnasio super... de barrio, digamos? Eh, a ver... Eh, es A nivel local, eh, digamos, es muy, parecido, la, la, es muy parecida a la fisonomía del mercado a la que tiene en otros países. Un mercado súper atomizado eh, y absolutamente dominado por gimnasios independientes con una o dos unidades. Ah, ok. No, no, ah, no, no, no, no, no tienen tanto peso las cadenas. Por ahí son más visibles, no, pero no tienen, no tienen tanto peso. Lógico, lógico, lógico. Las cadenas han crecido. Las cadenas... Eh, Son fijadoras de, de estándares nuevos y más elevados eh, en términos de infraestructura, en términos de equipamiento, en términos de, de, de horarios de apertura, de cantidad y variedad de servicios. Pero pero este es un mercado de, de operadores independientes con una o dos unidades. Como sí. para que vos tengas una idea, eh, digamos el perfil tipo, o sea, el gimnasio tipo en la Argentina tiene... Eh, alrededor de 250 metros cuadrados, tiene 0.8 socios por metro cuadrado, o sea, son 200 socios por gimnasio. Es un gimnasio típico de barrio, es el que hace al volumen a esos 8.000 gimnasios de los que hablábamos, claro. ¿sí me ¿entiendes? bien. Eh, ese es el, el, el gimnasio. Es cierto que las cadenas bueno crecen y seguirán creciendo y, y, el, y hay un escenario, digamos, hay una inercia hacia la consolidación, hacia la formación de redes, eh, hay una inercia hacia, hacia la um, formalización también del sector, que todavía tiene, eh, arrastra algunos vicios en ese sentido y que son cosas para mejorar. Eh, y, y sin duda también otra de las, y que tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a estar haciendo este, este viernes y sábado en Costa Alguero, Salguero, eh, hay una inercia hacia la profesionalización en, en lo que a la gestión se refiere. O sea, todavía. 8 de cada 10 dueños de gimnasios tienen formación o antecedentes técnico-deportivos, pero muy escasa formación en el ámbito de la gestión. Bien. Y entonces hay una necesidad, te diría, eh, importante de profesionalizar la gestión. Bien, bien. Bueno, contamos un poco más entonces. Van a ser el, el 21 y el 22 de abril, o sea, esta, esta, esta semana, eh, en el Centro de Exposiciones Costa Salguero. Ahí va a estar la, la exposición de, del mercado del mercado del fitness. Eh, acá estoy leyendo en la, en la gacetilla de la prensa que va a haber unos 5.000 empresas de, del sector y también parte de la parte de profesionales del deporte, salud y el bienestar sí. en, en general. Eh, contame, contame de la expo, ¿es la primera vez que la hace? ¿Ya se vienen haciendo? Sí, eh, te corrijo un numerito ahí como para que no quede... Eh, va a haber más de 5.000 asistentes. La cantidad de empresas expositoras van a ser alrededor de 62. 60 ok, bien, bien. Vale la canción. Eh, nosotros, esta es la decimotercera edición de, de Mercado Fitness. Eh, es un evento que viene creciendo año a año. Eh, se hace todos los años en el mes de abril, a excepción del de año pasado, que tuvimos la honra de ser el, el primer evento suspendido a causa de la eh, lamentable suceso que hubo en Costa Salguero después de una fiesta electrónica. Claro, así sí, justo les tocó ese, ese momento. Tal cual, así que nos obligó a, a suspender el evento y, y, y bueno, y reorganizarnos para hacerlo dos meses después y por suerte la verdad que el mercado acompañó, salió muy bien y ahora volvimos de nuevo al mes de abril que es el mes en que el mercado está habituado y espera que, que, este, evento, que este evento se haga y, y bueno, para la gente que... que que trabaja en este sector para los dueños de gimnasios y para los entrenadores y los proveedores. Es, es el evento que están esperando todo el año porque es el evento donde van a, a reencontrarse, a hacer negocios, a capacitarse y, y bueno, nosotros trabajamos todo el año en función de, de este evento y esperamos que sea una fiesta como como lo ha sido las últimas 12 ediciones. Bueno, Guillermo, muchas gracias por la charla. ¿eh? Mucha suerte con, con, bueno, con la exposición de Mercado Fitness. Te mando un saludo. Gracias a vos, un abrazo. Hablamos gracias. con Guillermo Vélez, que es el director de la revista Mercado Fitness. Hacen el 21 y el 22 de este mes, esta semana, esta exposición en, eh, en, en Costa Salguero. Interesantes los números. ¿eh? Un millón, eh, mil millones de, de, de dólares por año mueve este, este mercado con casi 8 mil gimnasios en todo el país. Bueno, vamos a, a escuchar un poquito de música y volvemos con más entrevistas, con más información acá en Solo Negocios. Get it. Personal. Son sus negocios. Volvimos, 18 grados. La temperatura hace un poquito más de calor. Está pesado el clima en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Hay una resolana, bastantes nubes. El cielo sigue un poquito cubierto, pero bueno, según dice el Servicio Meteorológico, no va a llover más. Bueno. Vamos a hablar de inflación, decíamos en el primer, en el primer eh, bloque de, de Solo Negocios. Vos sabés que es un tema que, si bien en, en el último tiempo y después del primero A, según retratan los editorialistas del, del fin de semana, de los, de, los, de los principales diarios del país, Macri está un poquito revitalizado en cuanto a las expectativas y, y, y, y está con, con una mejor predisposición, digamos, y está como, como esta muestra de, de, de apoyo que le dio parte de la ciudadanía Ahí revitalizó un poquito las, eh, eh, la perspectiva, por lo menos en, el, en, en, la, en la cúpula del, del gobierno. El tema de la inflación sigue siendo central, es como la gran cuestión. ¿viste? Ahí, eh, de, encima todas los, los, los, eh, los, las mediciones que, que fueron apareciendo la semana, los últimos días, la semana pasada y demás, dan una inflación, eh, eh, dan, dan una inflación que eh, eh, proyectada es mucho más de la que el gobierno había había previsto, y bueno, es uno de los temas centrales en, esta, en, este, en, en este momento, el Banco Central hace su juego, el Tesoro, o sea, el Ministerio de Hacienda hace el suyo, y en el medio está un montón de gente que, ¿viste?, está complicado, está el tema de las paritarias que están cerrándose y que empiezan a impactar en, en, en la economía. Bueno, de todas estas cuestiones que tienen que ver con inflación, vamos a hablar con Federico de Cristo, que es economista de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral. Federico, ¿cómo estás? Buen día, ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, inflación eh, es el gran tema por estos días, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mirá, eh, agrego a lo que vos decías, que bajar la inflación es clave para bajar las tasas de interés y bajar las tasas de interés es clave para generar crédito. Claro. Vos fíjate estos créditos hipotecarios eh, ajustados por, eh, por inflación, ¿no? por los UVA. Eh, ¿Cuál es la clave? ¿Por qué de golpe te dan un montón de capital cuando antes los créditos a tasas tradicionales te dan muy poco capital? Pues vos en la cuota vas a estar pagando poco interés, puedes cancelar mucho capital. Y, eh, pero vas agregando capital que después tendrás que devolver. Pero sobre ese capital que agregás, que es la inflación que capitalizas, pagás un porcentaje que es el 3% en la cuota. ¿no? Entonces te permite apalancar un poco... Este, el consumo y con eso impulsar un poquito más la actividad, ¿no? Por eso es clave bajar inflación, porque en esta etapa que estamos entrando del ciclo, el crecimiento va a ser apalancado. Perfecto, bueno, ese, eh, vos lo mencionaste y, y voy, a, voy a pedirte que le, que, que le cuentes vos a la, eh, a la gente que nos está escuchando el tema del, del, de la suba de tasas. La semana pasada se anunció que desde el, eh, que desde el, desde el Banco Central subieron uh -huh. las tasas, ¿qué significa uh -huh. eso? contanos bien fácil qué significa eso porque son las tasas bueno, de referencia, es bastante complicado ¿no? Es que esto después tiene impacto en las tasas que terminas pagando el crédito, tiene impacto en las tasas de los plazos fijos, ¿cómo es? Impacta en todo, impacta en todo, pero básicamente el Banco Central lo hace por dos motivos claros. Uno, manejar expectativas. ¿sí? Es claro darle una señal a la gente de que el Banco Central está ocupado, no solo preocupado en bajar la inflación, ¿sí? sino que eh, no tiene miedo de tomar las medidas necesarias para bajarla. Eh, Sturzenegger creo que da esa imagen, no solo acá, sino afuera también, y la credibilidad es clave. ¿Por qué? Pues gran parte de la, del aumento de reservas que hizo el Banco Central, este, recordemos que nosotros llegamos a fin de 2015 con las reservas este, muy bajas, ¿no? sí. extremadamente bajas, cosa que es muy peligrosa. Entonces, eh, un recurso clave para poder aumentar las reservas, aparte de la deuda externa que se contrajo, es el ingreso de capitales. Y ese ingreso de capitales viene para aprovechar tasas en pesos más altas que la inflación. Pero... Si uno se pone a pensar, los precios en Argentina no pueden crecer siempre por encima del dólar. Entonces, si yo tengo una inflación alta y las tasas se me van quedando, el peligro de que me devalúen esa inflación hacia adelante y me coman el capital que invertí es cada vez mayor. Entonces quiero una tasa de interés más alta que me lo compense. Bien, bueno, eso Bien. es lo que hizo el, el Banco Central la semana pasada. Exactamente, es clave para manejar expectativas de dar la señal. Yo voy a luchar contra la inflación, no me imposta el costo de actividad de corto plazo, yo estoy convencido de que a mediano y largo plazo es muy beneficioso y este, aparte necesito mantener este flujo de capitales especulativos a corto plazo. Bueno, cuando aumenta la tasa interbancaria en este momento, que obviamente como su palabra lo dice es para operaciones entre bancos, no sí. que aumentan eso eso cómo impacta después en el en, en mi plazo fijo o en mi eh, compra de LEVAX, por ejemplo que tenga eso termina impactando esa esa suba en el resto de las tasas más, más eh, eh, que que estamos más acostumbrados de, de a usar Sí, sí, por supuesto. Pero eh, hay que ver el tiempo que tarda. Es decir, el banco día a día va cerrando caja, ¿no? Y entonces hace un balance de tesorería entre todo lo que prestó y todo lo que tomó de dinero, básicamente, sí. ¿no? Simplificando mucho. Y acude al mercado interbancario para fondearse de un día para el otro. Estos son préstamos de muy, muy corto plazo. Días so, o lo sumo este. una semana. Sí, sí, sí, son todos, ya para una semana por ahí haces pases con el Banco Central. Claro, claro. O, ¿no? Pero eh, son todas tasas de muy corto plazo para cerrar posiciones de tesorería. Hoy tengo un sobrante de liquidez, mañana tengo un faltante, etc. Cuando estas tasas de tan corto plazo empiezan a subir, es señal de que a la mayoría de los bancos más bien les está faltando caja más que sobrando. Claro. ¿Sí? Y el Banco Central es un player muy importante en estos mercados. Entonces, si está dispuesto a inyectar liquidez y a darle fondeo a los bancos a corto plazo, estas tasas quedan calmas. Si no, se tienen que ir arreglando entre ellos. ¿Cuál es la señal? Si esto sigue durando, los bancos van a empezar a captar más depósitos subiendo las tasas de plazo fijo para fondearse más o eh, dejar de prestar un poquito para acumular un colchoncito de liquidez. ¿Mm? Bien, bien, bueno. Hay que ver, Yo lo decía al principio, está, está el tema también del de tema de las de las de las paritarias que impactan obviamente en el salario y eso impacta claro. en el consumo. ¿Cómo se traslada a todo esto que estamos hablando? Ese dinero que va a entrar en algún momento de este trimestre, calculo, más o menos cuando se empiezan a pagar las cuotas de las paritarias. Sí, esperemos. Este, sí, entonces, bueno, esperemos, eh, sí, claro. <risa> Nosotros, a medida que se van cerrando los acuerdos, ¿no? Eh, a la gente le viene apareciendo un poquito más de dinero en el bolsillo. Entonces hay dos cálculos que uno hace. A corto plazo, aunque el acuerdo haya sido desastroso y me den un 10% de aumento, supongamos, ¿no? Sí, muy bajo, yo pero tengo, bueno. Claro, sí. yo tengo un 10% más de dinero con lo que puedo consumir un 10% más, haciendo un caso extremo. ¿no? Si el acuerdo fue muy bueno y me dieron 40-50% de aumento, entonces tengo una notable cantidad de dinero extra para salir, para salir a gastar. Ahora, este aumento en el consumo va a coincidir al mismo tiempo con el aumento de costos de las empresas que están pagando de estos aumentos de salario. ¿no? Sí, claro. Y cuando las empresas ven que la demanda está más o menos firme, lo primero que hacen es trasladar el aumento de costos a precios. Y acá aparece el componente importado. Por eso el ancla cambiaria, la estabilidad del dólar, en un proceso de baja de inflación juega un papel clave, pues si yo te estabilizo el tipo de cambio y los precios del importado no han cambiado, pero vos como productor tenés que afrontar costos salariales más altos, no los podés trasladar a precio fácil, porque perdés mercado frente al importado. ¿no? Entonces, a medida que la devaluación va por detrás de la inflación, se va comiendo márgenes, van aumentando los costos en dólares, Las presiones de pedidos de devaluación por parte de productores son cada vez mayores, ¿no? Pero esto también fuerza al productor a invertir en tecnología y aumentar la productividad para sacarle más provecho a cada hora de trabajo, ¿no? Bien. Tiene un doble efecto. Bien, bien. Bueno, estamos hablando con, eh, con Federico de Cristo, que es economista de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral. Bueno, en, en, en, este, en este escenario, ¿cómo, ¿cómo ves al central? Para, para ir terminando, vos, bueno, yo lo decía al principio del programa, eh, digamos, desde, desde el macrismo históricamente, antes de las elecciones y demás, se hablaba de la independencia que tiene que tener el central, por ahí en comparación con otros periodos eh, uh -huh. de gobierno, me refiero al, al gobierno de, de a los 12 años de, del kirchnerismo, donde... El, esa esa eh, eh, proclamada independencia que tendría ten, tener el central, el central no, era tan, no era tan manifiesta, todo lo contrario. Ahora, aparentemente, Sturzenegger, si bien está alineado con las metas del gobierno y demás, parece tener decisión propia. ¿Cómo, cómo ves al central en este, en este contexto? Sí, yo coincido con lo que decís, y aparte lo veo bastante firme. ¿sí? Este, cuando hubo pujas con el ministro anterior, Prat-Gay, Sturzenegger sí. eh, salió bastante fortalecido de eso. ¿no? Eh, y aparte acá la clave está en cuán rápido puede bajar el gobierno el déficit fiscal. Entonces cualquier exceso de déficit fiscal sobre lo programado va a hacer que Sturzenegger tenga que sí o sí eh, subir un poquito más las tasas para frenar la inflación por ese lado Bueno, ¿no? el déficit no parece, no parece estar bajando al contrario. Bueno, eso es el gran problema, claro, ¿no? claro. estamos acelerando y frenando al mismo tiempo. Es un proceso parecido al que vivió Alemania con la reunificación de las dos Alemanias, con la caída del muro de Berlín. El efecto suele ser una apreciación de la moneda y una pérdida de competitividad más o menos grande, ¿no? porque la importación a un precio más o menos estable te permite disciplinar los precios internos, pero la suba de costos va haciendo que cierren varios productores que ya dejan de ser rentables. un proceso doloroso. Bueno, ¿y este, este esto... dolor cuánto tiene que doler en cuanto a tiempo? Porque si esto se, se extiende en el tiempo es mucho más complicado, ¿no? Depende de dos variables, básicamente. Uno, cuánto tarden en poner en caja el déficit fiscal. Eso es clave. Sí. Eso es clave, porque te hace más doloroso el proceso. Y segundo, de la disponibilidad de financiamiento externo. Porque si no contás con deuda externa para tener divisas, para pagar estas importaciones que te disciplinan los precios, se va al diablo el mercado de cambios y se va al diablo el ancla cambiaria. Con lo que no es muy compatible hacer esto sin tener respaldo de divisas a disposición. Si no caes en la década del 80, donde no hay divisas, hay devaluaciones crónicas, claro. inflación galopante, déficit galopante, o sea, todo se, se enreda bastante. Bueno, Federico, te hago la última. ¿Cómo, ¿Cómo ves al gobierno con el tema del déficit? Porque era una de las promesas, de hecho, algunos de los cambios se supone, por lo menos lo que dicen los funcionarios, que tienen que ver con el Ministerio de Hacienda y con el cambio de, de Duhomne sí. por Paratgay, tienen que ver con esta con, este, eh, con esta idea de disciplinar el, el, el, el déficit fiscal, el déficit y demás. Sí. Digamos, toda esta cuestión... Ya llevamos un año y medio o largo de, de, de, de gobierno de Mauricio Macri. No parece estar en caja, como vos decís, o por lo menos encaminado el tema del déficit. ¿Cómo, cómo lo ves al, a Cambiemos en este contexto? Bueno, a corto plazo tiene algunos este, ingresos extras, digamos, que le van a permitir mostrar unas estadísticas mejores. Ahora, a mediano plazo me da la sensación de que el plan este de obras públicas tan publicitado, sí. eh, si empuja la actividad económica, les puede dar margen para bajar un poco más de subsidios. ¿no? Pues la clave de todo esto es la gran cantidad de subsidios que le daron que es muy difícil de desarmar, tiene un impacto muy grande sobre la clase media, y esto es lo que más les dificulta, sobre todo, del plano político. ¿no? Entonces, crear ciertas condiciones que este plan de obras públicas las puede generar, como para ir desarmando más rápido esa pelota. Bien Federico, muchas gracias Muy claro eh, Muchas gracias por, por, por tus conceptos en este mediodía Te mando un saludo Gracias a vos, felicitaciones por el programa Bueno, muchas gracias, hablamos con Federico de Cristo Economista de la Facultad de Ciencias Empresariales De la Universidad Austral Y el tema central por estos días Para el gobierno, para vos que tenés que ir a pagar Las cuentas, para vos que vas todo el, Todos los días al supermercado, para vos que estás con una Pyme y estás cada vez más ahorcado Bueno, ahí estábamos. inflación Tanda música y ya volvemos Solamente se trata de negocios. Bueno, hablábamos de inflación recién con la gente de la, de la, universidad, eh, de la universidad Austral y todo, lo que, y todo el impacto que tiene y todos los problemas que le genera al gobierno. Ahora vamos a hablar un poco de lo mismo, pero más llevado a, eh, a cuestiones que tienen que ver con inversiones, con lo que te pasa a vos, con tu cartera de inversiones, con lo que querés hacer. Cuando hablo de cartera de inversiones... Ya lo venimos haciendo desde hace bastante, no te asustes, no vamos a hacer cosas complicadas. Eh, vamos a hablar de plazo fijo, vamos a hablar de, op de opciones, vamos a hablar de, de, de, de algunas siglas como Levax y Letes y algunas cuestiones que parecen difíciles, pero como yo digo siempre, escucha, porque te vamos a poner con un experto para que, nos, para que nos cuente más detalle. Parece, pero no es tan difícil. Vamos a hablar ahora entonces con Ezequiel Zambaglione, que es jefe de Research de Puente. Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bueno, bien acá. Ezequiel, ahí te voy a pedir, como le pido siempre a ustedes, porque ustedes son muy expertos, en, se embalan con todo. Y bueno, vamos a hablar, vamos a, eh, eh, el, vamos a tratar de ser lo más, eh, lo más cercano a oyente que está del otro lado. ¿Te parece? Dale, dale, y, voy y a dar que, mi, no, mejor de mí. Y sé que puedes hacerlo, obviamente. Ezequiel, bueno, te cuento rápido. Hablábamos recién de, de inflación con, con los especialistas de la Universidad Austral y demás. Y yo quería, quería que ustedes puente me cuenten alguna, alguna opción Hablábamos de, de, de, de los cambios que hubo en las, en las tasas eh, por parte del central la semana pasada. ¿Cómo impacta eso en vos que tenés un manguito eh, ahorrado en el banco que querés hacer algún tipo de inversiones? ¿Cómo impacta y qué, qué tendrías que hacer en relación a lo que está pasando eh, desde el Banco Central y del gobierno con las, tasas, con las tasas de inflación? ¿Cuáles son las dos o tres opciones más, eh, eh, que más te convienen en este contexto? Eh, bueno, eh, voy a voy a tratar de, de, de empezar más por el principio de todo. Y yo pensaría, bueno, cuando uno piensa en ahorrar, eh, o tiene, un, tiene, tiene, como decís, un mango para, para, para ahorrar, es decir, que lo quiere consumir en el futuro en vez de consumirlo ahora, lo primero que uno se tiene que preguntar es, bueno, ¿contra qué me quiero proteger? No? Vos, vos recién decías eh, la inflación. La inflación puede ser una, una de, las, de las variables con las, contra las que yo quiero proteger mi plata. Es decir, claro. si yo hoy me quiero comprar, no sé... Eh, quiero, quiero comprar una cena, quiero ir a cenar y me sale 100 pesos, ¿no? Y yo tengo 100 pesos. Y pienso que en un año esa cena me va a salir 120. Bueno, para, para, para mantener la cantidad de cenas que puedo comprar, yo me puedo invertir para tener esos 120 el año que viene. ¿no? Ahora, si yo quisiera viajar y, por ejemplo, necesito... Eh, ...dólares, bueno, lo, contra lo que yo me quiero proteger es contra, es contra la apreciación del peso, ¿no? Contra el dólar. Claro. Entonces, creo que lo primero que hay que, que hay que definir es, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer con la plata? Quiero comprar bienes en Argentina, con lo cual yo me quiero proteger contra la inflación, es decir, que con la plata que yo tengo hoy pueda comprar la misma cantidad de bienes mañana o eh, quiero mantener mi poder adquisitivo en dólares, entonces me da igual si el dólar se mantiene igual o no... Eh, o, o se deprecia mucho, yo no, no quiero tener esa, esa, ese problema. Bueno, entonces, vamos, quiero... por la, vamos por la primera opción, entonces. Yo me quiero proteger de la inflación. ¿Qué, qué, qué instrumentos, qué alternativas tengo hoy? Entonces, para protegerte con la inflación vos tenés eh, varias alternativas. La más pura, la más fácil es comprar bonos que se ajustan con, con la evolución de los precios. Es decir, si yo me compro ese bono y me va a pagar un interés, que es una, una parte chiquitita, 2-3%, y me va a ajustar el capital por lo que aumente la inflación. Con lo cual, si la inflación es 50, mi bono va a subir 50%. Si la inflación es 10, mi bono va a subir 10. Pero siempre voy a tener eh, la, cantidad, la misma cantidad de pesos al final ajustado por ese aumento de inflación. Entonces ahí yo no tengo ningún tipo de, de, de riesgo. Sé que mañana voy a poder comprar la misma cantidad de bienes que hoy. Bueno, Eso sería lo más, lo más eh, simple y lo más eh, directo. ¿no? Decime, Para, dos, decime dos bonos que ajustan de esta manera. Bueno, tenés, eh, en general se llaman boncer, sí. que son bonos que ajustan por ser. Se ajustan con ser, claro es una medida de, que se construye a partir de, del índice de precio del consumidor, hay unos que vencen en el 2020 y otros que vencen en el 2021, y si no, hay algunos que vencen eh, más lejos, en el 2030, pero la verdad que ahí ya sería más imperfecto, ¿no? Porque uno estaría tomando otros riesgos más... Eh, más, más a largo plazo, mucho más largo plazo. O sea, lo, lo, más, lo más sensato sería comprar los que se llaman Bonsar 2021, que son bonos que vencen en el 2021, te pagan un 2, 3% arriba de la inflación, es decir, vos te llevas la inflación más dos, tres puntitos más. Bueno, y si no son bonos en este contexto de, eh, de, de, de, de que no me gana la inflación, ¿qué puedo hacer? Bueno, eh, dentro del, saliendo del sistema financiero, uno podría comprar directamente el, un, un bien durable, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, es claro. Decirlo, un auto, un electrodoméstico, lo que sea. Lo que pasa es que ahí ya estás, estás teniendo un problema extra, que es decir, bueno, vos te compras un auto y el auto eh, tiene gastos, el auto tiene... Eh, pierde valor con el paso del tiempo, cosa que el bono no. Eh, con lo cual en el sistema financiero te ofrece mejores oportunidades que, que, que, el, que los bienes reales para protegerte con la inflación. Es verdad que el auto vos también lo usás, ¿no? Eh, y, y lo cual te da cierta satisfacción, por cierta de manera, pero... Eh, idealmente creo que el, el sector financiero o el, el, el mercado de capitales es el que te da las mejores alternativas para protegerte contra la inflación. Bueno, y ahora vamos a la otra opción entonces, a los dólares. Ah, ah, si yo me quiero cubrir con respecto a los dólares, por ejemplo, que estoy planeando un viaje o nada, me gusta más conservar mi, mi, mi capital eh, asociado a lo que pueda pasar con el dólar. Claro, si yo quisiera eh, protegerme contra, lo, contra la depreciación del peso, es decir, quiero mantener mi poder adquisitivo en dólares, obviamente lo más sencillo es ir y comprar dólares. Obvio, Me quedo sí. con, con los billetes. Lo que sí, esa es la, la peor alternativa financieramente, porque hay alternativas que son igual o prácticamente igual de seguras que tener dólares billetes, pero que aparte me, me, me, me dan un interés. Te dan interés. Por ejemplo, Por ejemplo hoy está muy, el, el gobierno está emitiendo regularmente cada dos semanas letras en dólares. ¿Qué son estas letras en dólares? Son como, como una especie de plazo fijos, pero en vez de yo prestarle la plata al banco, se la presto al tesoro, es decir, al, al gobierno, y en 90 días me devuelven esos dólares con un, un pequeño interés extra que va entre, dependiendo si es a 90 o a 180 días, va a ser entre 2 y, y 3 y medio por ciento. Entonces, aparte de estar protegido contra, contra la depreciación del peso, me llevo un interés por prestarle plata al, al, al gobierno. Que es mucho más alto que el interés que te puede dar un banco si pones un plazo fijo en dólares, obviamente, el doble sí, o más. Definitivamente es más alto y, y de vuelta, ¿no? Eh, tener eh, Después de todo, uno prestarle al banco o prestarle al gobierno, parecería que prestarle al gobierno es incluso más probable que te lo devuelva, ¿no? Porque después de todo, si el gobierno no devuelve, en general los bancos tampoco devuelven, así que no es que uno... Eh, toma más riesgo o eh, es menos probable que, que, que pueda tener su su plata de vuelta, ¿no? Si hace esto en vez de, de ponerle del banco. ¿no? Bueno, vos dijiste, vos dijiste las, vos dijiste letes, que son las letras del tesoro, lo, o sea, lo que emite, lo que emite el, digamos, lo que emite el gobierno por medio del del, de, de la, del ministerio de hacienda y demás. Y después están las otras, las Levax, que son la, las otras las otras letras, que en este caso las emite el, el central y que ahora se supone y ya se está hablando que después del aumento de tasa interbancaria de la semana pasada van a aumentar también la tasa de las LEVAX. ¿Esto no se supone que va a ser así? Sí, sí bueno, la diferencia, como vos bien decías, las LEVAX las emite el Banco Central en vez del Tesoro, pero son en pesos, ¿no? Ahí uno recibe una tasa de interés fija, a diferencia de lo que hablamos de la inflación, uno ya sabe cuánto va a recibir eh, y le devuelven esos mismos pesos, ¿no? Ahí... Eh, como bien vos decías, bueno, mañana es la licitación de, de letras, con lo cual si alguien quiere invertir en este tipo de instrumentos, eh, bueno, puede llamar a su banco, puede llamar a, a cualquier agente de bolsa como puente, puede ser, y, y comprar esta, estas letras, ¿no?, que se espera, sí, que mañana la, las tasas estén alrededor del 24%, que es lo que vienen cotizando en el mercado secundario, es decir uno puede comprar las, estas levax en el momento que se emiten, pero también las puede comprar en cualquier momento, en cualquier, cualquier día, ¿no? Porque hay mucha liquidez, es decir, uno va al mercado y alguien siempre va a ver queriendo vender estas letras, con lo cual tampoco es súper... Eh, Tampoco es, es importante, o sea, la única forma es comprarlas cuando se licitan, ¿no? Claro, las podés, la podés eh, comprar después, en el, como vos decías, la en el mercado secundario. Después. Exactamente. Y, par, y hay, hay un instrumento que, que me parece que es más atractivo, especialmente para los inversores más minoristas o los que están menos empapados de, de, del mercado financiero, y son los fondos comunes de inversión. En donde uno lo que hace es prácticamente lo mismo, ¿no? Hay un, un fondo común, es decir, un, un ente que lo que hace agarra... Con, Y empieza a juntar todos los, todos los inversores que quieren comprar LeVAX. Entonces, ¿qué hace? Agarra toda esa plata y compra Levax. Entonces, en vez de vos tener las LeVAX, vos las tiene el fondo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Creo que hay dos ventajas principales. La primera es que no tenés que estar atento de cuándo te vencen para para Para, para renovarlas. Te, te lo hace el fondo. Te lo hace el fondo directamente. Y la segunda es que si vos necesitas la plata no tenés que esperar a que venzan o salir a venderlas, que, que probablemente pierdas, pierdas plata en la venta, sino que podés rescatar la plata en, de, de un día para el otro. La ¿no? sacás de adentro del fondo, digamos. La, claro, como si, tu, como si estuviera en tu caja de ahorro del banco, lo único que tenés que, que, que avisar avisar al fondo a la mañana y a la tarde ya la tenés en, en, en tu cuenta para disponible. ¿no? Bien, bien. Bueno, Federico, muy interesante. Te tengo que cortar porque se nos termina el programa, pero muy interesante. Dale. Te voy a llamar después para ver cómo evoluciona todas estas cuestiones ¿eh? y si, Dale, cómo, cuando... cómo cambia y dónde conviene poner la plata o no. Dale Bueno, cuando, cuando quieran, estamos acá disponibles para, para charlar con ustedes. Te mando un abrazo. Hablamos con Ezequiel Zambaglione, jefe de Research de Puente. Tanda y último bloque. Saludito final acá en los Negocios.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 de Entender la Radio Solo Negocios con Sebastián Catalano Bueno listo, se terminó este Solo Negocios nos queda un segundito para despedirnos te recuerdo, arroba Solo Negocios Web en Twitter www.solonegociosweb.com.ar Ahí vas a tener el audio de este programa dentro de un ratito para que lo escuches online, para que los compartas en redes sociales, etcétera, etcétera. Gracias, Belén, por operar Radio LED en esta, en esta hora, en este mediodía del lunes. Nos vamos a encontrar dentro de una semana. Adiós. ¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hazlo Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy Dream.